Domingo, once, treinta horas, mañana. Charco de sangre y vidrio en San Cristado. En la entrada de un edificio la calle Cerro Mientito. Y Birkurs, sin numeración. Ofrendas urbanas, jueves de 21 a 22. Por FM La Tribu, 88.7. El al, Majo Majo Macha mm. Te quería preguntar algo, Yago Nada que ver, ¿eh? Majo ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuál sería tu mayor deseo? ¿De verdad querés saber? Quiero decir, el más íntimo, el más sagrado mm. Sí, decime eh, sí, Si sí, ya sabes eh, sí, me... irme de este pueblucho Irme a la mm. ciudad mm. A hacer mi propia vida Conocer gente que esté bien Ponernos un negocio. Ser empresaria me encantaría. No escuchar estas chicharras nunca más en la vida. Le di. Plata. Ah. ¿Eh? Plata. ¿Eh? Que necesitas la plata. Ay, sí, lógico. claro ¿Qué querés decir con Kla? El abuelo. ¿Eh? ¿Eh? El abuelo es una traba legal para tus escrúpulos. Si él no estuviera, venderías este casero para repartir los despojos entre los sacas, buitres y que Dios nos ayude, favor, ¿no? ¿De dónde sacaste esa cosa? Sí, yo favor, terminaré mis días es... en Apadis. ¿De dónde sacaste eso? Te vos? escuché, yo lo dije a tu Eugenio el otro día. Nunca Nunca dije dejé, nunca no una, cosa nunca una cosa así. Salid mira, con tus mentiras ahí, no te voy a escuchar. Mirá, ¿sabes muy bien que yo no eso, de una mentira no solo, escuchar, no sé para decir la verdad. te escucho, no mira te Vos lo que tendrías que hacer es abrir bien grande los ojos bajo contemplaste el lugar mira las damascas cómo florecieron y allá al lado donde está un poco seco qué te parece podríamos plantar unos paraísos para que echen sombra esta casa es tan ruin decirle bueno bueno es verdad que hace falta regar plantar algún que otro almaio pero mira la amplitud Buah. está bien yo me voy para adentro me voy a jugar con la abuelo Ay, pobrecita chiquita, qué pajuerana que sos. Afuera están pasando cosas importantes. Vos te conformas con tan poco acá bajo el sol, yo no entiendo. No tomés. Uh. Pasan cosas, vos sabés lo que es la bebida, ¿no? No me eché las pelotas, no me eché las pelotas, por favor. Déjame tranquila. Son mala, Majo, vos, Soy ¿eh? justa y no le permito agarrotazos a nadie. ¿Mm? Vos no lo aceptás, a tu abuelo le queda poquísimo. Qué conversación más desagradable. Mira, mejor la terminamos acá. Yo también, Martín. Muy bien, bienvenida. Bien, bien. qué intro, qué intro. Estamos aquí en el aire con dos integrantes del elenco de La Oveja Abandonada de Agustín Ritano, la señora Fernanda Bercovich y la señora Fernanda Pérez Godria. Muy bien, sí. muy bueno. Bienvenidas otra vez. Han roto el Pero hielo, sí. porque sí, siempre es. los ah. que vienen a hacer cosas en vivo son los músicos y los actores Ajá. siempre vienen a chamullar. A chapotear, como quien dice. Somos dos profesionales. Dos profesionales, Hay que, cuando pelan, pelan, sí, está bien. Sí. Pero claro. Fue así como una lucha en el barro, acá, sí. en vivo. No saben lo que fue, lo que se armó. mira Clara no puede ni hablar. No, Estás emocionada. Estás emocionada. Bien. Me hace acordar a... A los lote años, yo no tenía televisión en casa era radio ah, teatro ¿no? claro, claro claro claro y la la radio teatro vista yo recién ahora con los chicos que son amigo de Aldito bueno no no tengo no soy de oficio así de así claro, de claro de radial claro, Y, ¿Y pensaste que era una obra? ¿Reciente me... creíste todo? No, me sabía que era una, una ah, obra de teatro. Pequeña, Clarice. Para, para, la, para, el, para el espectador auditivo, digamos, claro. ¿no? Mire Pero, lo que se perdió alto. Mire Ojalá se perdió nos esté alto. escuchando. Ah, ah, en un rato tiene que estar llegando Agustín Ritano, que es el director y el dramaturgo. Sí, lo estamos esperando porque es venía de un ensayo. Lo están exprimiendo ese actor. Él <risa> está muy ocupado. ¿Cómo <risa> nace la oveja abandonada? es es, un, es directamente la, ¿Él la trae escrita, le trae el material? ¿O hay un laburito ahí de... de, de, de actoral que sí. complementa y termina de cerrar? Sí, sí. Fue un proceso bastante largo y eh, ah, sí mm. digamos generalmente traía a agustín las propuestas pero después eh, probábamos y abortábamos en los ensayos y, Yo no y abortaba, el, no. vos directamente nos probaban probaba, sí. a mí me abortaban digamos. no si sí, tirábamos cosas y él después iba recortando y tomando lo que le servía él siempre con una idea bastante clara a dónde quería ir que digamos con su imaginario de, de pueblo y de digamos, sí, de una familia a la siesta en el verano, digamos eso, el clima estaba como siempre muy claro y después bueno, a partir de las improvisaciones él iba escribiendo y Muy bien, a Mira todos seria. aquellos que quieran ir a ver la oveja abandonada, lo pueden hacer los días sábados a las 22:45, ¿es así? 22:45, exactamente. Es no, no es 22:45, uh, porque sí, esto es tiene un tema cuando es un drama. A mí me da bronca, ah, perdón, perdón. Tiene que leer el glosario de términos. Tienen que ah, leer sí. el glosario, este mm, el programita, sí. entrar, ¿no? Que se sodeear justo como para Entonces, a 22.45 van entrando en Se clima. Se ponen en clima. Y después, bueno, pueden en el disfrutar de, de, de, del espectáculo. ¿Puedo adelantar algo del glosario sí. o, o es una sorpresa? No. Puedes adelantar. Porque fue muy curioso. A mí que la fui a ver el sábado, la obra, que por supuesto me, me, me gustó muchísimo, que la recomiendo, además. Yo la recomiendo. Antes que me olvide, les voy a decir que esta obra la pueden ver en el Teatro Anfitrión, que esto es Venezuela 3340, Pueden hacer las reservas al 49312124 y el valor de la entrada es de 40 pesos. Sí. Sí. Digo, ¿bien? Eh, no sé, porque Es 30 Aumento. con descuento cinco, eh, Para jubiladas y estudiantes Y 50 ¿Y la general Y si nos llamás <risa> al 4864-0489 O al 4866-1095 <risa> Y nos dejas tu ofrenda Te invitan las chicas al teatro sí. Te invitamos, y después si, si Le gusta, le podemos invitarlo a tomar algo también <risa> También, sí, Si le gusta sí, el espectador sí. eh, este... nos Nosotros quemamos, sí. mientras hacemos la Señora, nos vamos pimpeando y nos coda, nos codiamos sí. un poquito. Pimpeando. Ay, ay, ay, ay, pis, ¿Qué dije? Pimpeando. Rapid, pues. ¿Qué dices? Nuevo término. Eso es de glosario, pimpear. No, pero no, lo podemos no. agregar. El pimpeo. Gustó, y pimpeo. Y voy a acá, pimpeo. pimpear. p m p e a r o pimpear. Vente con, con, con, con m. Con m, bueno, el glosario <risa> de términos. Cuando uno llega a, y espera esos 15 minutitos que, que acá entraron en Discordia. Sí. Eh, se le entrega al espectador un glosario de términos un, del, del cordobés sería o puntano, ¿qué, qué, de dónde sería esto? Y, no y sé, de esto es por ahora se lo tenía que preguntar al director él no se hace cargo de que es puntano en claro, él dice que soy cordobés está ahí en el límite pero, o sea, no sí, claro. <risa> pero puede ser un cordobés o un puntano se va a sentir identificado incluso también otra gente de, de otros pueblos del interior también Muy no. bien, muy bien. Bueno, entonces te entregan ese glosario para que vos interpretes algunos términos, como por ejemplo, comenzando, ya, tu nuda. Vamos, vamos, Pónete, ponete. ponete. Ah, el eh? aire ya. Pajuerana. Eh, oh, Omar Sharif. Eh, sí, sí, pase. Eh, <risa> me mataste, esa es otra. Me mataste, mataste esa otra. No. Olea. Olea. No estaba no, no, no, no, no, ¿Culia? ¿Culia? sí, muy bien, muy bien. Olea, sí, este ¿no glosario. Ay, no y muchos sí, más, y sí, mucho muchos más. Razón. Si quieren saber cómo sigue el glosario, ¿Mm? tienen que ir a ver La oveja abandonada. Uh -huh. Y faltan dos actores acá. Sí. ¿Por qué no vinieron? Uno está en Córdoba casualmente. Somos tan profesionales. ¿Vieron como Robert De Niro hace de loco y se interna en un neuropsiquiátrico? Bueno, Rodrigo se fue a Córdoba a uh -huh. encordobesarse okay. para el sábado estar más a todo. Se va toda la semana. Para okay. sí. empaparse un poco sí. del... Y el abuelo, no sabemos qué pasó. Se pierde. Se pierde, es se como pierde. la obra. Nosotros le dijimos, vamos a estar en la radio. Capaz que está viniendo, capaz que se que perdió. ¿Quieren que pasemos un aviso por si alguien lo ve deambulando? Alejandro Álvarez. ¿Cómo, ¿Cómo son sus características Lo van físicas? a reconocer. Pelo largo, blanco y barba muy larga. Larga, blanca larga. también. Es como a un hoyo. Ollo... ¿Año? Eh, años? Un hoyo puntano sería. <risa> ¿Puedes darle 70 y pico, 80 años? Vestido no como sabe. cuando no, sé, no le gusta vestirse. Le gustaba <risa> le gusta desvestir sí es como una amenaza permanente que tenemos en la obra y a qué viene a qué hora viene no sé para con vos estaría bien andaría bien con vos está Aldo está con diarrea debe estar en el baño es verdad es bravo, bastante es mujeriego te cuento así que si te ve a vos sí. vos decís que sí. no. es performer y stripper sí. también uh, stripper. O qué lo pueden ver en las fiestas de nave jungla sí. eh, disfrazado de papá noel y, y, y se queda en pelota le gusta como el abuelo de la película de Alex de la iglesia pero oh. flaco <ríe> claro ¿La tenés? ¿El no, abuelo no, del, del heavy metal? Sí, ¡Ah! Hey. Le hace ser la bicicleta. Sí, hace totalmente. Bicicleta. No, ser. no me acuerdo el nombre del abuelo. Podría es como ser. ese abuelo, pero flaco. Sí. La mitad de ese abuelo. Sí, la mitad. ¿Consume? No podemos decirlo. No podemos decirlo. No, está bien, no podemos. Además, Tiene sus, uso, buenos, no? sus buenos tubos, Alejandro. Sí, está mal. Tiene eh? sus... ¿No? No. Sí, sí, sí, un imagina. señor de 70 pelé largo, <risa> tiene todo <tubo>. pásale <risa> mi número no, es muy atractivo, visualmente en la escena no tomé la pastilla querido que ¿Te, te dure doctor? lo que te dure, y la diarrea todo bien <risa> muy bien, muy bien entonces, tenemos dos ausentes y el director, que es el señor Agustín Ritano ...que está llegando tarde... ...y hombres, sí. viste, al final las mujeres poniendo la cara... Uy, ...como ¿sí? siempre... ¿Cómo ¿Cómo sí, ...que conste actas... ...por favor... ...¿qué podemos... ...decir de la oveja abandonada... ...así como... ...a mí siempre me gusta... ...encender la mecha... ...sin revelar mucho más... ...que ya igual dijimos bastante... ...sí, porque hay muchas sorpresas... claro Sabemos ...pero digo, que ¿qué, ¿cómo le encendemos esa curiosidad al espectador? ...¿qué le diríamos para mí, te puedo decir así, que la oveja tiene algo interesante en el sentido que, dos puntos, mezcla un mundo totalmente cotidiano, eh, pueblerino, eh, pinta como ese clima de, de calor, de asfixia, de aburrimiento, eh, con personajes muy, digamos, sencillos, básicos en algún punto... Eh, y muestra toda esa realidad de una manera muy eh, costumbrista, si se quiere Cruzado con algo poético ¿no? Con la imagen, la música, la muerte Porque estos nietos esperan la llegada de la muerte Del abuelo este Entonces para mí eso es lo que lo hace interesante Esa, esa conjunción, mm. como la Biblia y el calefón sería Sí, además así, como ¿no? del drama y el humor ¿no? Porque la verdad es que es bastante divertida la obra es como, a pesar como, que de que es fuerte a, también. A pesar de que todo lo que contábamos, lo que se ve en el programa, y este etcétera, es como un drama tremendo. Eh, pero la verdad es que, que es muy divertido. Yo por lo menos mientras estoy atrás me río de lo que escucho que pasa sí. <risa> adelante. <risa> adelante. Claro. Sí, sí está, está muy bueno. Qué frío, Fernanda. <risa> ¿O no? sabes que no no, no siento frío. mira que hubo noches frías y... Porque le contamos a los... ¿Vos contentes? también desnuda? No, desnuda no. Estoy es en Maya porque ella escuchando. es una tilinga que lo único que quiere, además de que el abuelo se muera para vender la casa y vender las cosas de, de los antepasados para, para tener plata... Eh, su gran objetivo es estar bronceada. Entonces toma sol y chupa todo el tiempo. Este, se va bronceando. Y ¿eh? se va bronceando. Yo, el se otro bronceando. día veía que cada vez que aparecía venía con un tonito. Sí, se va se como se va manchando porque se va convirtiendo en un monstruo bastante tenemos una cama solar atrás ¿sabes qué me pareció? porque iba viendo también, el bueno, tono incluso después los que se quieran quedar al final a sí, saludarnos, sí. pueden pasar y darse unos un poco de, vale, de cama solar eso, incluido en el, eso está incluido en, sí, sí, en la entrada sí, es eso incluye la entrada mirá vos, es que qué barato para sí, sí, sí, sí, sí. so. la primavera los chicos van a ir ahora que viene la primavera, el verano ¿cuánto sale la cama solar? ¿cuánto te sale la cama solar? es número, la capa solar bajo. todavía más de 50 pesos del turno sí. seguro ¿eh? si, sí. sí, yo creo que sí y bueno, acá con 50 pesitos tenés todos todos pesos, no. te, te el turno uh -huh. y bueno, ya no me acuerdo de lo ¿Están, que están los, los chicos ah, está los zapatos que, que, sí. en Ahí va. estoy <coughs> en malla y además juego con el agua porque todo el tiempo como hace calor supuestamente Y bueno, por los comentarios del público, la gente entra rápidamente en ese código. Aún sí, en las noches desplina. heladas, mm -hmm. sienten Igual, calor. El sábado yo hubo un momento donde empecé a sentir calor, de verdad. Sí. ¿eh? Mm -hmm. Pero no sé si es que prendieron la, que la calificación. Y estaba la a 200. 200. No, no, es por Pero, la excelencia oh. de las actrices. También, también, también. también, no, también. Claro, mira, sí. Yo en un momento dije así este sí, me estoy me, le pregunté a la persona que estaba si sí, no sabes que yo también y de repente vi que el público empezaba a sacarse Al final, el el... Pero, no la gente está. empezaba a tomar fernet Esteco. también se desata el público sí pero entra, entra. Es un poco porno wey, todo costumbrista normal y puedes venir a sacarte la ropita poder sí, sí. sí, poder claro está como loca hay quelo pero vine el jueves que viene y se le pudre la iglesia a usted Se Curio. lo abajo. No, quiero decir que son... son estos neres, Son desnudos ¿sabes? artísticos. ¿eh? Nada de, de mostrar, son cuidados, cuidados sí. y vienen, digamos, al caso. Justificados. Pues. Yo estoy en valla tomando sol, no es que Por eso, pues. muestro no. gratuitamente. Vos le dijiste al director, ¿desnudos artísticos? Sí, no, pero, pero sí, ¿sí Cuidado. ¿no? Claro. claro. Y él me cuida, me cuida bastante. Nos cuida todo todos. Nos cuida Nadal mucho, Ritano, placer. sí. <risas> trabajar <risas> con no Antes que llegue Ritano sí. si, es que llega. si es que llega si no llega se decía? vamos a ir todo el staff de ofrendas urbanas a donde está completo a ver la obra y vamos a tomar el anfitrión con bombos ah, en... banderas y platillos y nalgas y nalgas con nalgas me parece una buena idea más los oyentes que se quieran sumar también por supuesto sí. acá estamos llamando eh, a todos los oyentes a que si no viene hoy Ritano este sábado tomamos el anfitrión Se le parece muy bien Y antes Ay. de tomar el anfitrión Yo les voy a pedir Que se semeguen Guarda con el open mean La última vez Hoy, o sea, al final. ¿Se acuerda que la última vez que dijo eso se Sácalo fue Sácalo para afuera Delby Porque este pibe es el más chico de todos Y es un, es un atrevido Se hace el open mean y, y, y nada no, Carmen, se ponga mal usted, no se ponga mal usted Te, te, te dice a vos que estás en nalga Déjala a la chica No Le sube la presión, claro Reléjese Bueno, ¿Qué le y, la mejor manera es ignorarlo Ayúdenme No te agama la sangre Tenés razón Te arrugás Ay, te ni te me hable, mirá ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme. ayúdenme, le sube la presión y sí, se se, se está poniendo un poco... Cuando te olvides, dejá de, claro. acá, de, acá, de acá, ser un, un vaso de decir. agua por... Ver, yo quiero que dejen una ofrenda urbana cada una Acá, ahora Ahora, now Bueno, yo tengo una de un verano Ajá. Ya hace dos veranos, creo que fue. No sé qué hacía yo en el verano, pues suelo vacacionar en Miami. Ajá. No sé por qué estaba en Barraca de Belgrano. Y estoy sentada y de repente veo un Winnie Pooh, un oso, con un, una persona adentro, supongo, intentando, estoy hablando de 40 grados de calor, Buenos Aires, no. asfalto, Kenchi. Un Winnie Pooh subiendo las Barracas de Belgrano con unos globos, así. ¡Ah! Y me, me quedó esa imagen grabada en la retina. Yo no sé si fue una alucinación del calor o realmente era un pobre hombre que estaba trabajando. Era un De pobre el oso. hombre, creo. Sí, era un sí, pobre sí, hombre. Po Te voy a hacer una pregunta técnica. Sí. Los globos, ¿eran...? De, de aire o eran en los de helio o sea, él subía por sus propios medios o porque los globos lo ayudaban lo elevaban eh, y sería más pintoresco si yo te digo de helio pero pero eran los otros vos no, no decís de helio después Era... dicen que vos consumiste alguna de claro, este paciente no, venía no, un oso volando no, del no. por dios no, bueno, por con el calor el... De... No, no, no. con una mano llevaba los globos y con la otra así se como impulsaba, o sea, se tenía la cintura para poder subir. Barranca de Grado se grafican, ¿no? Es una sí, bastante sí, pintada. Claro. Mm, sí. Fernanda. Bueno, bueno yo, no sé, les voy que les puedo dejar tantas cosas en esta ciudad algo lindo. El lorito de de mi vecina les voy a dejar que los veo todos los días, todos los días, en una, en, en, está en su jaulita arriba de la mesa, en la vereda eh, de, de la casa, donde suelen estar, no solo, ojo, no solo, porque sería muy triste, no, es, suele estar con, con, con los hombres que se juntan ahí en esas cosas que hace se uno en la vereda, tomar a, toma, a tomar Como cerveza, a jugar a las no, cartas, el loro toma birra. con el loro, el loro está ahí. Pero te juro que lo he visto caminando por el cordón de la vereda incluso, o sea... Ah, sale, sale, sale, sale, sale, sí, sí, sí sale... ¿Dónde es esto? Porque sabes que yo conozco un par de loros en, en mi ¿Ah, ex barrio, sí? en, en Almagro. Ah, mira eh, Almagro es mi ex barrio también, mirá pero esto con... no es en Almagro, es en, en mi actual barrio que es Palermo. Ah, ah, ah eh, eh, para me fui para que, Palermo, ¿le chicos. ¿Le escuchaste hablar alguna vez? ¿Dijo alguna palabra o algo? Viste que suelen tirar un... ¡Hola! O alguna boludeza. ¡Pállame la virra! Mirá, claro. no entiendo nada de lo que dice. No, no hace así, se expresa, Ola. pero... Sí, ah, no, no tiene nada. no se le entiende. No, no, no se le entiende. Es que el lorito sale pero a escalar los pibes. Sí, sí, okay. sí, linda, linda, el lorito. <risa> Había uno que cantaba la marcha peronista. Que era como ah, muy sí. famoso, así. Y yo me acuerdo, porque yo siempre... Me pasan esas cosas con los loros. Porque me llama mucho la atención. En la esquina de mi ex casa... Estaba el loro y un día le metieron una cotorra. Estaba el loro y la cotorra. Uy. Es la, la, la te lo juro para Dios, no estoy codiando. Este, un día es una es la, la cotorra es otro pájaro. Una la la, eh, ¿En la, la, la femenina del del loro. No, no, no, la no. lora, ¿Ah, lora. No, el, ah, yo pensé que sí. El loro claro. el, el, el la cotorra y, ¿Y el loro? es macho y hembra, tenés no, y el loro. Sí. Claro, pero es la vesia. Pero la cotorra y la chiquita verde. Claro, claro el, el loro es que, el, el ah, grandote no. verde Claro, más grandote el loro Qué interesante no, la conversación ¿No? Distinga un loro De una cotorra comenzando Ahora, No, para al final el loro Habla más que la cotorra Al final los varones <risa> hablan más que las <risa> mujeres A Titular, la cotorra habla Menos que el poco, la, cotorra la cotorra habla poco, habla poco. <risa> sí, Es verdad ¿Cuál es el ave que habla más? La cotorra o el loro. Si nos llamas al 486-404-89 o al 4866-1095, ahora te llevas 15 entradas sin cargo para ir a ver... La, la bella o... y la bestia a <risa> Calle Coquina. <Guajen. ¡No! risa> te llevas 15 cotorras, pensé que ibas a decir. Mirá, tenían cotorras no iba a ubicar en ningún lado. 15, <risa> mucho, no, 15 mucho. Iba no. a entregar... Igualmente seguimos en el reino animal Lo van a echar de la pideón Ahora tiene que garpar Claro, están trabajando las chicas Hay que bajar y le quieren empalear Ahora regresamos a armar De 15 van a entrar dos a ver la obra Y los otros 13 se van a comer a lo de Delby Y le hacemos el piquete a el, el ¿qué? sale piquete sale y, piquete va, y mira ya sí, estamos no, ya cuánto nos sí, queda sí, a ver sí. al Sira que está en control ya el, el que como, no, el no, como no, buen cordobés el el mentiroso sí. mentiroso o sea, o sea, es que sí, estoy saliendo. llegando ofrenda denuncia para cerrar el programa si sí. Agustín Ritano uy no pará. agustín Ritano no entiendo como una en, en la cabeza por. nos vas a tener que llamar al aire el jueves que viene exactamente al 48640489 o al 48661095 y nos vas a tener que dejar una ofrenda urbana porque te cortamos Venezuela en el anfitrión me parece muy bien y nosotras piquete lo actuamos y, ah, Clara, sí, va, y Clara va a liderar el piquete ¿eh? en nalgas, todos en nalgas <risa> nos vamos todas en nalgas a la calle con, con la... Nos, nos, vamos. Vamos a nos vamos ahora todas en nalgas a cortar lambaré nos vamos yo me saco el shortcito acá Mi nombre es Karina Tengo 28 años Soy del Instituto Nacional De Telecomunicaciones Hablo con el titular De la línea ¿Vivís en Capital? Ay, para, para antes, no. Yo soy chordera ¿ah? Bueno, bueno Si vivís en Capital O sea, ¿Tenés familia con hijos? Excelente, tengo un mirada ¿Vamos escuchar la radio? ¿Escuchás, por ejemplo Los jueves? ¿Qué haces los jueves De 21 a 22 horas? A la noche, los jueves Bueno, en, el ofrendas urbanas Es un programa bueno. Es un programa Que va los jueves De 21 a 22 horas En, en FB La Trinidad Gracias. 21 a 22 horas. FM La Tribu. Es arte off. Bueno, del otro también. Si no lo escuchás por internet. Y ahora se puede. Qué <risa> bueno. Ole, chao. Ofrendas Urbanas. Jueves de 21 a 22. Por FM La Tribu.